encia inquisitiva de la humanidad que tiene la oportunidad de contar su historia con, con contar, contar su historia a quien quiero ir más allá, más allá más no llega los ojos no llega los ojos to no llegan los ojos en algún lugar del universo en algún lugar del universo se escucha el... noche en buenos Aires en la plata en los toldos en rosario en santa fe en bermejo en tres arroyos en Epuyén, en Concordia en Concepción del Uruguay, en el Valle de Cala Muchita, será la tarde en Paraná, y el crepúsculo en Esquel y en Formosa, la madrugada en Mar del Plata, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y, ¿por qué no?, en Bogotá, Colombia, también se escucha nuestra voz allí, señor Edgardo, ¿eh?, Enviando nuestro mensaje al confín del universo allí donde todos puedan oírlo y tal vez quizá alguna comunidad se anime a contestar probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos y amenazados por meteoritos, señor Edgardo, ¿eh? puede caerle una piedra en cualquier momento que venga del espacio exterior. La imagen moderna del universo se remonta tan solo a 1924, cuando el astrónomo norteamericano Edwin Hubble demostró que nuestra galaxia no era la única. Había de hecho muchas otras con amplias regiones de espacio vacía entre ellas. Para poder probarlo, Hubble necesitaba determinar las distancias que había hasta esas galaxias, tan lejanas que, al contrario de lo que ocurre con las estrellas cercanas, parecían estar verdaderamente fijas, rompiendo todas las reglas de la casa.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 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Sabemos que algunas de estas radios han tenido problemas de antena, señor Edgardo, así que le deseamos rápida recuperación desde aquí, por supuesto, porque un medio de comunicación es algo muy trascendente e importante, máxime para aquellos quienes aman la radio. Para probar que nuestra galaxia no era la única, Edwin Hubble se vio forzado a usar métodos indirectos para medir las distancias que nos separan de otras galaxias. Se debe considerar que el brillo aparente de una estrella depende de dos factores, tales como la cantidad de luz que irradia, es decir, su luminosidad y lo lejos que está de nosotros y que están relacionadas como cuando pensamos en los hijos del demonio mientras nuestros niños lloran. Cansar, de, cansar, cansar. ¿Dó, dó, dó, donde no llegan los ojos donde no llegan los ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz ¿Dónde, dónde, dónde, dónde. hacia nuevos universos viaja el mensaje de Flic -Bam. Flic -Bam. y en internet se puede oír nuestra voz a tab a través a través no te equivoques leo ¿eh? A través de Delta 80, al Rocker Nauta Radio, QSP Más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J, recta final Radio y Suave Hits Radio de Bogotá, Colombia. Todo ello gracias a la colaboración de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero. Con Z, señor Edardo. En el caso de las estrellas cercanas... ...podemos medir sus brillos aparentes y sus distancias... ...de tal forma que podemos calcular sus luminosidades. Inversamente, si conociéramos la luminosidad de las estrellas de otras galaxias... ...podríamos calcular sus distancias midiendo sus brillos aparentes. Hubble advirtió que ciertos tipos de estrellas... Cuando están lo suficientemente cerca de nosotros como para que se pueda medir su luminosidad, tienen siempre la misma luminosidad. Conclusiones a las que se arriba observando con la misma atención que aplicamos cuando vemos a Emily jugando. No son asteroides, se trata de Leo Montenegro tirándole piedras a Edgardo en el... No, no puede ser, eso. es una acusación muy grave En el portal radio.com.ar Allí también se nos puede encontrar junto a Gigantes Bajo el Sol Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 Y Señales, de Rock Eh, ...junto con mi amigo Daniel Sperlungo... ...un gran saludo a Gustavo Bolasini... ...que ahora tiene su propia radio en internet... Eh. ...un gran saludo a la gente del Retorno del Gigante... ...Hubble argumentó que si encontráramos estrellas... ...de misma luminosidad en otra galaxia... ...podríamos calcular la distancia que nos separa hasta allí... ...si pudiéramos hacer eso para diversas estrellas... ...en la misma galaxia y nuestros cálculos... ...produjeran siempre el mismo resultado podríamos estar bastante seguros de nuestra estimación, tan seguros como cuando vemos a las chicas de la calle. get sad when you go out on a 30-day tour. You got nothing but groupies and promoters to love you, and a pile of laundry by the hotel door. means it. Cuz the man plays some of the most terrible shit you ever know en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang Espacio Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo Materia de... El universo nació hace 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar Más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 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos y 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. Edwin Hubble calculó las distancias a nueve distintas galaxias mediante su método de luminosidades. En la actualidad sabemos que nuestra galaxia es solo una de entre las varias cientos de miles de millones de galaxias que pueden verse con los modernos telescopios y que cada una de ellas contiene cientos de miles de millones de estrellas solo son algunas las que vemos en el cielo nocturno de cualquier lugar que quieras elegir ¿cuál elige usted señor Edgardo? cuál cualquier lugar boca arriba ¿no es cierto? ¿Sí? mirando las estrellas bueno Lucas eligió por ejemplo Montreal fights and twelves on the plain We watched as England tried away from us again I wasn't waiting I wasn't sure what I would find to no. say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 Así como en cualquier libro de cosmología vemos fotografías de galaxias en espiral, de igual modo seguramente nos ven quienes quizá vivan en otra galaxia. Es que nuestra galaxia tiene un diámetro aproximado de 100.000 años luz y está girando lentamente. Las estrellas en los brazos de la espiral giran alrededor del centro con un período de varios cientos de millones de años como si fueran fans y en ese centro estuviera el ídolo. Tre They knew his secrets every stage of ocurrió hace unos quince mil millones de años. Quince mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Big Bang. Bang. Nuestro sol no es más que una estrella amarilla ordinaria de tamaño medio situada cerca del centro de uno de los brazos de la espiral de nuestra galaxia. Y la verdad que nada está más lejano de la idea de aquellos tiempos de Aristóteles y Ptolomeo en que creíamos que la Tierra era el centro del universo. Final para este capítulo de la reconstrucción de Precisamente de la historia del universo En procura de establecer El mero instante del inicio Terminamos nuestro viaje estelar de hoy Y deseamos agradecer A la lista de Rock Progresivo La Lata Y a la lista Siempre Rockeros Siempre Rockeros está cumpliendo años en estos días ¿eh? Un gran saludo para ellos Una lista esencialmente De mucho respeto por el rock nacional sí Pero amantes del blues Y de muchos otros estilos Dentro del rock sí. A José Luis Castaño, a Roberto Púlice, a, Ro a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini de El Retorno del Gigante, a Quique Coaliano de Gigantes Gentiles, a Alex Sentana de Busley Park, sydney de Australia, un gran saludo a Tess. Pasó unos momentos difíciles La mejor fuerza desde aquí A Mariano Bugarín por publicitar nuestro programa en su blog La Otra Música Donde podrán informarse de todas las novedades sí, Del rock progresivo y sinfónico internacional ¿eh? Viene Yes, vienen Sí, por ahí viene Deju también ¿eh? Señor Edgardo, va a estar ahí usted en primera fila seguramente eh hay Icarus Music por soporte de música para el programa Y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.es todo ¿sí? Un gran saludo a la gente de Caruz, también traen a Lacrimosa. Usted también va a ir a verlo, señor Delgado. Sí si me gusta. Al departamento de edición de frecuencia cero nuestro caro afecto en la figura de Leo Montenegro. Viejo cascoteador. El cardenal. el cardenal Montenegro. No, no puedo creer eso. Todo el mundo se acerca ahora. En la conducción, Jorge ingeniero operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Ausielo, ¿eh? un monaguillo demoníaco, diríamos. Dirección General Hernanda Isich. Colaboran aquí en el piso nuestro querido amigo Lucas y Javier en la parte administrativa. Una realización B asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigband.com.ar o simplemente visitar nuestra página www.bigbandradio.com.ar Un gran saludo a nuestro querido amigo Adrián y a José Trobato del Sistema Integrado de Radios de la UNER. Un gran saludo desde aquí. Será hasta la semana que viene. Chao.